Eh, en el que este escritor eh, vaticina que Wuhan será en 2020 epicentro de un virus. Y hombre...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 Applausi. Mm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 de un ordenador el que el enjambre que estábamos hablando antes.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 En estas horas eh, se está hablando mucho, hay muchas informaciones, aquí os las hemos eh, contado... ...sobre lo que está ocurriendo en Canarias, en los cielos, eh, la calima, el viento, las eh, temperaturas... ...están ocurriendo muchas cosas relacionadas con el medio ambiente en Canarias... ...pero también están ocurriendo muchas cosas eh, relacionadas con la historia... ...porque allí se ha producido, algunos dicen que el descubrimiento del siglo. Ese es uno de los titulares de esta semana, el descubrimiento del siglo en Canarias...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 ¿Perdón? ¿Qué te estamos poniendo una cara como diciendo... No sí, hombre, que. Te tapas un ojo y estás viendo la cara, eh, y te tapas el otro ojo y estás viendo la casa. Si esto lo hacen alternativamente, es decir que eh, tú estás viendo uno uno, uno y otro, y uno y otro y uno y otro, llega un momento en el que el lugar es loco de ver, más o menos... Que ver, te topas el veleño.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 y va a ser divertido ver cómo encaja en esto claro. en los códigos penales. Pero eh, espero que lo hayas disfrutado hasta aquí porque, eh, <risa> claro, porque a lo mejor la cosa no Se está es guardando información. A ver, a ver, a sabía ver, a ver, a ver, a ver, a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 Sí, pero yo quiero, quiero pensar... Ahora que te cambian que una neurona y te haces bueno actos. y eres un San Antonio, pues no lo pero sé. Pero si él, él lo acaba de demostrar, él venía ya predeterminado con esta noticia. Entonces no me, a mí no me ha sorprendido acascate, ni su comportamiento ni su, ni su exposición, porque viene... A, entonces no Pero lo buscando, que no sabes todavía es que tiene las cuatro ruedas del coche pinchadas. ¿no? También estaba la, predeterminado. Y tú eso. lo que no sabes es que igual te hace una trepanación de cerebro. Oh, oh, oh, oh. Es una escala... No, pero, pero es lo que digo, entonces a mí me veo que, que eso que no has cambiado. Si hubiera sí, Me hubiera sorprendido si hubiera dicho lo contrario, entonces habrías ejercido el libre albedrío. Bueno, pues ahora hay tiempo de ejercerlo. O sea, dejamos con ello. Hasta aquí la tertulia, zona cero.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 Y los sueños, el sueño son, o oh no, el título del libro. Ana María, gracias. A vosotros.